Y en nuestro blog, para que nos escuches cuando te apetezca. Para que te descargues el programa y lo escuches en tu MP3. En hipnotizate.blogspot.com Y para comenzar la sesión de hipnosis de hoy, como disco de portada, uno de los acontecimientos musicales del 2008. Ya está aquí, ha tardado Solamente 10 años en ser publicado el esperadísimo nuevo trabajo de Beth Gibbons y sus chicos. El nuevo trabajo de Portishead lleva el complicado nombre de Tercero. El álbum es complejo, tiene algunas canciones realmente difíciles, pero nosotros vamos a quedarnos... Con una en la, en la que Portishead se disfrazan de ellos mismos. Una auténtica maravilla. Ha merecido la pena, la espera. Esto se llama Hunter. Es el nuevo trabajo de Portis Head. Bienvenido, bienvenida. Estás en Hipnosis. <música> historia bien sabida por todo el mundo. A mediados de los 90, grupos como ellos, como Portishead, como Massive Attack o como Tricky, sitúan a Bristol eh, como capital mundial de la música, gracias a ese fenómeno musical que se dio en llamar Trip Hop. Eh, editaron un álbum posterior, en el año 97, eh, un álbum en directo grabado en Nueva York, un fantástico álbum en aquel año 98 y ahí acabó la historia de estos de Beth Gibbon y sus dos chicos de Portis Head eh, desde entonces pues rumores incesantes eh, que anunciaban la salida del nuevo disco y el disco que se retrasaba al final 10 años han tenido que pasar hasta que podamos tener entre nuestras manos este esperadísimo y aclamadísimo CERT tercero que es como se, se han quebrado la cabeza y le han puesto de, de título un álbum repleto de fantásticas canciones y como te decía antes se convierte en uno de los álbumes de referencia de este año 2008 vamos a plantarnos ahora en Vancouver otra tierra Canadá que está generando tantos buenos discos eh, en las últimas temporadas para escuchar el nuevo proyecto de Daniel Bejar eh, componente habitual de grupos como The New Pornographers ahora bajo otro de sus seudónimos, bajo otra de sus formas que es algo muy habitual en los grupos canadienses ir mutando, eh, participar en, en varios grupos al mismo tiempo vamos a escuchar a Destroyer que está presentando su nuevo disco eh, con canciones como este Dark Leaves From A thrift. Destroyer Sip and sherry, branded by Moonlight, It's just a game people are playing tonight. Seriously, Terror Advances. So. Sorry. Living in America and churches of greed and Now, it's cool, you go I'll stay perfectly at home with this dread Darkness A little bit too busy being so an enemy of the waitress is there a late September sunlight travels through her hair it wants to be seen I'm but I'm a but I'm but I'm It's cool, you go, I'll stay Perfectly at home with this drag Dark leaves form her thread El proyecto Destroyer bajo el que se esconde Dan Bejar, un álbum llamado Traveling Dreams y canciones refulgentes como ese Bliss From A Threat. Vamos con otra banda que ha vuelto en este 2008, antes hablábamos de Portishead y también en el comienzo del programa queremos que suene 16 años después sin grabar un disco unos clásicos, un grupo también mítico, los B-52 que han presentado Funplex. Llevan 32 años sacando canciones al mercado y no han perdido ni un poquito de chispa de gracia a la hora de hacer sus canciones. Esto se llama PAMP. lo esperaba, pero B-52 han sacado un nuevo disco, Fomplex se llama, y como puedes comprobar por ti mismo mmm, unos señores que pasan de los 50 años y siguen igual de desbordantes de energía como cuando comenzaron allá por mediados de los 70 Pump es como se llama esa canción que acaba de sonar Vamos ahora con unos eh, norteamericanos un cuarteto que se llaman Elk City, esto es Cherries in the Snow La música de Elk City, un proyecto musical en el que encontramos gente de aquella banda que recordarás que se llamaba Luna Han estado girando por, eh, por nuestro país Han pasado por Córdoba, si no fuiste a verlos Pues mala suerte, ahora te das cuenta de lo que te perdiste Cherry in the Snow, otra de las canciones de New Believers Vamos con una canción ahora de esas que pasan a lo mejor del 2008 Management, se llaman el grupo MGMT Y esto es Time to Pretend. El álbum tiene un toque a los flaming lips, no en vano eh, lo produce Dave Friedman. Ellos se, se llaman, te recuerdo, Management. MT Management, eh, Time to Pretend, una canción que estalla como fuegos artificiales, ahí se nota la mano del productor del disco, el líder de los Flaming Lips, Dave Freeman, un álbum totalmente recomendable, al igual que el que nos va a acompañar a continuación, hecho en la oscuridad, Made in the Dark, el nuevo trabajo de los británicos Hot Chip la banda de nuestros replicantes favoritos que nos dejan ahora otra canción Bendable, Possible Lay bend away uh -huh. el título, Bendable, Possible otra de las canciones de Mating in the Dark el nuevo trabajo de los británicos Hot Chip, eh, un álbum de ritmos robóticos y uno de los mejores trabajos que te puedes escuchar actualmente vámonos hasta Sheffield para escuchar al quinteto Long Blondes que han sacado su segundo trabajo tras aquel álbum de debut que se llamó sang One, To Drift You Home recordarás que sonó por aquí por hipnosis ahora tenemos Couples que es como se llama el nuevo trabajo con canciones como este hit con de Serious Beat, nuevas canciones de de Long Blondes. de Kate Jackson y sus The Long Blonde con su segundo trabajo, Couples y Singles, como ese Here con de Serious Beat. Vamos a continuar con un grupo que merecería la pena escucharlo simplemente por el nombre que tienen. Es también muy importante los grupos, la música y luego el nombre. Estos se llaman Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Todavía alguien te ama, Boris Yeltsin. Aparte del curiosísimo nombre, las canciones merecen la pena esta Se incluye en su segundo trabajo un álbum que se llama Pershing. La canción lleva por título Glue Girls. Norteamericanos recordando en el nombre de su de su banda a Boris Yeltsin. Bueno, qué os parece? Habla y sale música. Sabes qué es Poco yo. Pato. ¿Puede alguien decirle a Poco yo cómo se llama? Sí, es una radio. Es una radio, y concretamente es Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. Y esto es Hipnosis. Lo que ya suena por aquí de fondo no es otra cosa que el nuevo trabajo de señor Chinarro. A mí también me gusta dedicarle tanto tiempo a estar ausente. Pero los demás van a tomarte por altiva si es la gente. ¡Qué profundidad y qué abstracción es ella tan interesante! Y así un millón de cosas en boca alta dirán barbaridades. Barbaridades, divididos del mundo unidos, un poquito de concentración, unidos, del mundo unidos, que no pare la conversación unidos, Mano orgullosa, mientras distraída mirarás al mar pensando en otra cosa, las capas de lectura pueden ya pasar las horas. Mientras cantaré por nuestra unión dispersa como la de las olas La de las olas Tímidos del mundo Un poquito de concentración unidos, oh Tímidos del mundo no parem na no. ...trabajo de señor Chinarro o lo que es lo mismo Antonio Luque... ...ronroneando se llamará este nuevo álbum editado en el 2008... Eh, ...de la segunda etapa podríamos decir de señor Chinarro... La, ...el comienzo de su carrera llevan editados un montón de, de álbumes... ...desde el año 94... Eh, ...en la primera época en la música se caracterizaba por ser mucho más oscura... ...las letras estaban codificadas... ...pero es a partir del año 2005 con aquel álbum llamado El Fuego Amigo cuando entra luz a raudales dentro de las letras y, y de la música de señor Chinarro. Es una auténtica trilogía, podríamos decir, El Fuego Amigo, El Mundo Según, álbum del año 2006 y Ronroneando, en este año 2008, en el que continúa esa nueva vía de, de crear canciones, señor Chinarro, canciones como Tímidos. Vamos a continuar en Sevilla para escuchar Otra formación, en este caso, de aire mucho más psicodélico, bombones. Esta es otra de las canciones que conforman su nuevo trabajo disca, eh, un tema llamado El acento invisible, bombones. Si mi nie na ...con secciones de viento incluida... ...la música de los sevillanos bombones... ...disca, su segundo trabajo... ...y temas como el acento invisible... ...vamos a continuar ahora y lo vamos a hacer... ...con el hermanísimo, con... ...el hermano pequeño de Nacho Vegas... ...con Chabel Vegas... ...y su formación de acompañamiento, las uvas de la ira... ...que ya han sacado al mercado lo que es... ...su primer trabajo, tras aquel EP... ...que tanto sonó por aquí... ...el óxido se llama el álbum... ...y contiene canciones como... Enciéndeme, Chabel Vegas y las uvas de la ira. Y acércate hasta el viejo cementerio, pídele al enterrador que deje en la fosa común las cenizas de mi cuerpo, tendrás que recibir amigos familiares, vestir de luto y soportar algún extraño que dirá descanse en paz. Miento sur, fue el ladrón que se llevó mi habitual serenidad. Regresaré, cuando todo haya acabado. Y a solas en tu habitación, pintaremos con champagne, no reiremos De mi representación, de mi vida hacia adelante hacia adelante. hasta que el no puede negar de quien es familiar chabel vegas con su banda la suba de la ira y este primer trabajo el óxido el que escuchábamos los meses anteriores será un ep de, de presentación vamos ahora con el nuevo trabajo de Tachenko, la banda que surgió una de las dos bandas que surgieron tras la disolución del niño gusano por un lado La Costa Brava y, por otro lado, Ellos. Tienen nuevo trabajo, eh, Esta Vida Merece, otra se llama el álbum, y lo han presentado con este single, Protestas Pacíficas, lo nuevo de Tachenko, desde Zaragoza. ¿Qué buscáis, antiguas reinas de cámara. En mis protestas pacíficas no encontraréis la luz en oscuridad tus maniobras y son únicas y te devuelde la Hasta que llegues tú no es la realidad, son cosas de la genética, no me harás nunca perder la inquietud. Esta vida merece otra Los maños Tachenko Vámonos hasta Granada, hasta Loja Para escuchar, claro, el nuevo trabajo cronolánea de Lori Meyers Otra de las canciones que conforman Ese fantástico álbum La búsqueda del rol Protagonista de la canción, Buscando su Rol, y Lori Meyer, que lo encontraron tras su anterior trabajo, creo yo, tras Hostel Pimo Dan. Eh, se convirtieron en el grupo eh, encargado de reciclar, de renovar, de poner al día todo el pop español de los 60. En este nuevo álbum, Cronolania, siguen con esa misión. Vamos llegando casi al final, nos queda tiempo para un par de canciones. Una de ellas, el antiguo líder de los Moldy Peaches, Adam Green, reconvertido en todo. un Un crooner. Canciones a lo grande, como este festival, son otra de las que se incluyen en Sixes and Sevens. Oh, I, really have to live down I wanted you to say you. Play with me Now for you to touch me To reach out and cut me Just like my mother said You'd stand in my way you No, know, no, it's not a lot to be a part of You got a whole lot of good money To live in You got a whole lot of good money For nothing And here's coming down a cannonball Standing backwards Looking up at your good hotel bed And here's a look back to Babylon What you feeling? Now the kid's gonna get the best of you And you're standing in the doorway Driving your dick back to some place to lay got a lot to be a part of, you got a whole lot of good money to win, and then I thought you trade money for your hand, oh